Bueno, desde un Montevideo soleado, que eh, todavía nos castiga con el frío bien temprano, en un día de paro general aquí en Uruguay, Plinio, estamos recibiendo eh, desde un Brasil que está en plena, en recta final de campaña electoral, podemos decir. Buen día, ¿cómo andas, Plinio? Buen día, Hernán. Un gran gusto hablar con Radio Centenario. Buen día a todos los trabajadores que están en paro general, ...para mejorar las condiciones de salario, las condiciones de vida... ...y para imponer un freno a la explotación de la burguesía. Muy bien. Bueno, eh, de la campaña hablaremos, pero hay una fecha que ha dado mucho que hablar... ...que ha sido en, en el día de la celebración de la independencia de Brasil... ...que se cumplían 200 años, además, ¿no, Plinio? No era cualquier fecha, eh, el despliegue y el uso... Eh, digamos, de, de pre, precisamente de campaña o proselitista que hizo Bolsonaro, de los actos? Entonces, el 7 de septiembre cumplimos 200 años de dependencia económica, uh -huh. ¿no? que se celebra como independencia, pero es exactamente lo contrario. Bueno, y Bolsonaro aprovechó la fecha que normalmente es una fecha muy discreta aquí en Brasil, no se celebra mucho, pero hay manifestaciones, hay una parada militar, también, eh, digamos, modesta. De esta vez Bolsonaro decidió que iba a ser un gran evento y, y movilizó a la gente para que compareciera. La realidad es que hizo manifestaciones expresivas en Brasilia, en Río de Janeiro, en São Paulo, muy, muy grandes. y aprovechó esto para ganar voto confundiendo ejército bandera de Brasil con Bolsonaro La, las eh, investigaciones ¿no? de, de opinión pública que salieron no demuestra que él haya ganado cualquier voto pero del punto de vista político las manifestaciones fueron importantes porque Bolsonaro demostró capacidad de movilización hizo las mayores concentraciones De la campaña del 2022 hasta el momento, y demostró también la fuertísima complicidad de las Fuerzas Armadas con sus aventuras electorales. Entonces, es un, un, un hecho que preocupante, sobre todo cuando se ve la, la, la pequeña reacción de los partidos de oposición y de las instituciones, que es se resume más o menos a decir, no, qué malo, qué vergüenza, qué absurdo, pero bueno, esto nunca jamás paró la ofensiva de la extrema derecha, no la ofensiva de la extrema derecha se para con el pueblo movilizado en las calles, y esto no hubo, y por lo tanto es una situación preocupante, porque lo más probable es que Bolsonaro, lo casi cierto, es que Bolsonaro va a perder las elecciones, en la primera vuelta o en la segunda posible, no es imposible en la primera pero aunque puede perder acumulando fuerza para un contraataque y esa es la preocupación que hay eh, en este momento aquí en la izquierda eh, brasileña O sea, lo, lo que hizo Bolsonaro ese despliegue que hizo en el 7 de septiembre, no va a tener eh, consecuencias, no hay ninguna iniciativa de de algún tipo político o legal que, que genere consecuencias exactamente esto no que, eh, la, la, la estrategia de Bolsonaro es hacer un abuso eh, eh, ostensivo de las instituciones y no hay consecuencia alguna con esto entonces es como si Bolsonaro tuviera carta blanca para hacer lo que le antojara ¿no? lo que le antoja Eh, y no pasa nada, salvo protestos, cartitas, eh, no, declaraciones fuertes, verbales, retóricas, pero no pasa nada ni del punto de vista político ni del punto de vista institucional, legal. Esto es exactamente la, la manera como la extrema derecha va eh, corroendo, co, no, eh, minando, las instituciones democráticas. Hay que darle un freno y no se da el freno. Pasando a otros temas, este informe que se conoce de la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria, el tema del hambre en Brasil, que siempre el tema del hambre está presente en Brasil, ¿no? Y por los datos que se publican en esta jornada, se está hablando de las mismas zonas eh, donde la situación es peor, el nordeste... y el norte de Brasil, pero ¿qué, ¿qué datos precisamente arroja esta investigación? Mira, Ángeles, yo no tuve todavía la oportunidad de mirar los datos, con no de leer y estudiar los datos, pero los datos generales son, más de la mitad de la población brasileña sufre de lo que es Los investigadores llaman de inseguridad alimentaria moderada. Mm. Un, un tercio de la población vive de, y con inseguridad alimentaria fuerte. Eh, cua, entonces esta es la situación, no eh, es una situación de, de, de, de avance de la pobreza y de la forma extrema de la pobreza que es no tener alimentos. muy acelerada esto ya esto había sido reducido en el no en los años del 2010 pero ahora después de la crisis del 14 volvió y con bolsonaro y de la pandemia esto ah. realmente explotó las regiones de, del nordeste es, es fuertísimo hay algunos lugares donde más o menos 50% de la población pasa por eh, inseguridad alimentaria, lo que es una cosa completamente absurda sí. y demuestra la gravedad de la crisis social en que estamos viviendo. Paradoxalmente, esta, eh, no es un tema de las elecciones, el hambre, aunque más de la mitad de la población tenga inseguridad moderada, o sea, no sabe si va a tener alimentos en las próximas semanas. Y esto, Plinio, eh, por supuesto que Brasil, que se ha caracterizado por tener este problema, es un país muy rico, eh, que produce muchos alimentos, todos los alimentos, se puede decir. No sé qué es lo que no tiene Brasil que tenga que importar, pero quedaría para que pudieran comer todos, que alcanzara para todos. Seguro que sí, Ángeles. Eh, en realidad hay, hay un anuncio del agronegocio aquí en Brasil que dice agroSpot. Agroexport, pero más de la mitad de la población sufre hambre claro. o sea, algún problema hay aquí, y es un problema de distribución de ingreso ¿no? la, la, la producción se hace en el sistema de, de, de economía tipo colonial o sea, es para vender para afuera en la época colonial brasileña, de la caña de, de azúcar es un problema de distribución ¿no? la economía brasileña camina Para una reversión neocolonial. O sea, tenemos una economía de tipo colonial, se producen mercancías para el mercado internacional. ¿No? Hace unos dos años tuvimos una inflación de arroz y fue una. Brasil es un, un exportador de arroz, sí. pero por ironía de Bolsonaro, el arroz brasileño que faltaba aquí fue exportado a Venezuela. que teóricamente es un gran enemigo de Bolsonaro, porque los chinos, con la pandemia, no no hicieron las exportaciones de arroz, entonces compraron de Brasil. Como se internacionalizó el mercado y se dolarizó? La, los productores procuran el buen negocio, y el buen negocio no es vender arroz para el pueblo bra, bra, brasileño. Esto ya había ocurrido en la colonia, En sí. la caña de azúcar en Brasil, eh, en el auge de la caña, la metrópoli portuguesa tuvo que lanzar una determinación que los productores eran obligados a plantar un poco de porotos y de maíz, de mandioca, no sé cómo se dice manioca. mandioca, pero mandioca igual, eh, para alimentar la gente en Salvador, porque no había alimentos, Entonces, esto es típico de una economía, digamos, volvida para el, para el exterior. Bueno, acá el tema de la exportación, ¿no? de exportar, de apostar a la, a la exportación, es una tendencia muy marcada. Uruguay está exportando más carne que nunca en la vida, pero el presidente se va en estos días a Japón para hablar y conseguir más mercado en Japón. para seguir exportando carne. Y en Uruguay, cuando vos reclamaste, dicen, lo que pasa es que el mercado es muy chico. No es el caso de Brasil. Y estamos comprando carne de Brasil. Estamos comprando carne de Brasil, exactamente. Sí, es una cosa totalmente distorsionada, ¿no? Porque lo, re lo, lo normal sería, primero se abastece la población Exacto. interna. Lo que sobra, se exporta. Exacto, Aquí sí. es lo contrario. Se exporta y si no sobra, la gente pasa hambre. ¿No? y lo más paradójico es que estamos no, digamos aprofundando este modelo cuando el mundo empieza un proceso de desglobalización porque estamos a, asistiendo al ah. agotamiento de esta globalización entonces cuando los pueblos empiezan a encerrarse y a organizarse de, a partir de su mercado interno América Latina ¿no? sí, está de cabeza en, en el sistema tema de especialización en la división internacional del trabajo. Mira, qué interesante eso, tomarlo un día, ese tema de la desglobalización. No hemos hablado de eso nosotros. Sí. Estaría muy bueno Pod hablarlo. Pod podemos hablar ¿no? de la crisis internacional, sí. de cómo esto, qué es lo que está pasando, qué es lo que está por detrás y cómo impacta América Latina. Ah, sí. Yo creo que este es muy importante, Ángeles, porque la realidad y Radio Centenario tiene esta mentalidad de ver el Uruguay dentro del mundo. Y Exacto. nosotros tenemos que ver todos los países nuestros, aún Brasil que es muy grande, pero también está dentro del mundo, dentro de su contexto y poco se puede hacer para allá de estas determinaciones mayores. Claro. Bueno, Plinio, y el tema de la campaña, ¿le quedan dos semanas a la campaña? Sí, la campaña, quedan dos semanas, está bien violenta. Eh, la, la realidad es que los, las investigaciones de opinión pública muestran que Lula está exactamente en la franja de ganar o no ganar en la primera vuelta. Y, la, y el PT empezó ahora una, una campaña que nosotros llamamos de voto útil. voto útil ah, sí. ¿no? que es votar en el, ya decidir rápido en la primera vuelta y, y la, los electores de de Ciro Gómez y Simone Tebet que son gente de derecha pero que no están con Bolsonaro, la mitad de estos electores dicen que pueden cambiar de voto y si la mitad de estos votos casi todos irán yo creo que 80, 90% irán para Lula pero si de hecho de estas de estos 50 que dicen que pueden cambiar si más o menos 40% de hecho cambia Lula tiene la posibilidad de ganar en la primera vuelta uh -huh. la, la campaña hace mucho esfuerzo para ganar en primera vuelta porque esto disminuiría la tensión de una segunda vuelta no que será todavía más violento el choque entre entre los dos entonces este es el momento en que estamos Y ya hay movi movimentaciones que demuestran que empieza un proceso de eh, voto 8 Y que entonces es posible que estas candidaturas disminuyan Y que estos votos vayan para Lula Y cada vez que un voto va para Lula En realidad del punto de vista eh, matemático es como si fueran dos Porque sale de un lado y va para el otro lado entonces este es más o menos el momento en que estamos, una campaña como ya discutimos aquí mucho donde Bolsonaro tiene la iniciativa, tiene la, la movilización y eh, hacer una imagen de fútbol, juega parado, juega sin moverse, juega de manera inmóvil, Qué apostando tío. que Bolsonaro se va a ahorcar or, uh -huh. solito Lo que del punto de vista electoral puede ser bien sucedido, pero del punto de vista político institucional es una irresponsabilidad total. Sí. ¿Vos crees esa declaración que hizo Bolsonaro de que en esa entrevista que dio a, a podcast no, de, de evangélicos, de que si pierde se va a ir de la política? Eh, Bolsonaro, primero Hernando, esta es una cosa importante para, para que sepamos, no se confía en nada de lo que Bolsonaro dice, yo creo que ni él mismo confía. Segundo, en esta frase, la frase sigue y dice, si sí, el proceso es justo, y él todos los días denuncian que el proceso no es justo, entonces él siempre queda en esta frontera, Del desacato a la institucionalidad y del reculo para decir, no, no, yo acato lo que pasó. Sí. Siempre queda en esto y en este movimiento va corrompiendo completamente las instituciones y haciendo una, un, digamos, y, y, y construyendo la necesidad de cambios más profundos, ¿eh? que él lo quiere por la derecha, por la solución violenta. Mm. Eh, en ese sentido, y ya para, estamos redondeando, Plinio, está confirmado eso de que las Fuerzas Armadas van a tener como un control paralelo al Tribunal Supremo Electoral, al final, porque se había hablado que iban a estar integrados al organismo central de control, y eso se rechazó, pero sí van a poder hacer como un control paralelo el día de la, de la votación. Hernán, esto es una gran confusión, porque se rechazó y al día siguiente se aprobó. Ah. La, la, en realidad las Fuerzas Armadas van a hacer una auditoría de algunas urnas en convenio con el Supremo Tribunal Electoral. Es una confusión institucional total, porque es un poder independiente que se... Eh, negocia con el otro poder para hacer una investigación comandada por el ministro de la defensa sobre la, la elección de su presidente o sea la confusión es total pero no es que van a ser totalmente independientes. no de cualquier manera es un error un equívoco una, una demostración de fragilidad y de la fuerza que tienen los militares en las elecciones brasileñas Sí, porque va a quedar como que, bueno, una cosa es lo que va a decir el tribunal electoral, me imagino, de los resultados y del desarrollo, pero también como que va a haber cierta expectativa, a ver qué dicen los militares de su propia evaluación. Sí, porque la realidad es que nuestros militares también son campeones de fake news. Entonces, si ellos hacen la auditoría de las urnas, no va a pasar nada, porque la verdad no que no es ahí donde... La burguesía eh, arregla los resultados. Ella lo arregla antes, porque financia las campañas, porque controla completamente la opinión pública, el debate público, no. Entonces ahí es que ellos eh, determinan el resultado de las elecciones. Las elecciones en Brasil no hay robo, no, de, de esta manera. Entonces no van a encontrar nada, pero pueden decir que encontraron y ahí queda, no, el quilombo. Uh -huh. Muy bien. Cerramos eh, por hoy por acá Plinio y seguimos atentos todo este tramo de campaña final que queda eh, para las elecciones en, en Brasil. Te mandamos un abrazo como siempre. Un abrazo Hernán, Ángel y sobre todo un abrazo fuerte a los trabajadores que están en huelga por condiciones dignas de trabajo. Un abrazo